Boxing Torin. <tose> Buscar información. Boxing Torin. Bueno. Whispering in the trees is to sailors and staring leaves Pipes and chains and swinging hands Who's your daddy? Yes I am If that cat came to play Now he can run fast, you know You must stay away When the pushers come to show Suits with Ryan Throw back a bottle of beer Suits with Ryan NAPI's band Catch me, Sammy, and you'll understand In my band, had music ran You got me in a shade I want you string, you don't Now you sellers know Where you want my girl from love Cause it's riot whole Tdetö sezen Gracias, Silver Lini, en una emisión más de Nómada Sin Tópico. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañarán a lo largo de las próximas dos horas. Les habla César y el día de hoy tenemos una programación completa. Tenemos con Muna una entrevista con Rosy Morales sobre la ruta de altares del Día de Muertos aquí en Barcelona. Ángel con la columna TIC Social. Juana también, zapatear por, el zapatear por el Mundo, perdón, que tiene una entrevista con un músico argentino, Mariposas y Dragones, que presenta Presenta el informativo Zapateano con una conexión desde Nueva York. Eh Muna también nos tiene unas crónicas indignadas desde Lisboa y una reseña también del encuentro iberoamericano. Sobre masculinidades que aquí me estoy equivocando, es Gabo, desde Canarias también se va a conectar con nosotros y muchas cosas más. Eh, les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a iniciar eh, ahora con Muna, que le voy a pasar el micrófono para que nos presente a su invitada. Silver Linning, volvemos en un momento con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Aquí este domingo 23 de octubre, Nómada Sin Tópico. Pues sí, eh, estamos aquí en mi cabina. Eh, con Rosy Morales, Rosy Morales es mexicana, vecindada en Barcelona desde hace ya varios años Es promotora cultural, está, es fundadora y está a cargo de Diógenes Barcelona Un centro creativo y espacio cultural que está allá en Martínez de la Rosa número 21 En el barrio de Gracia Y, y bueno, nos va a contar un poco de la ruta de altares que ella organiza Que tiene que ver con el... Día de Muertos en México, entonces Rosy, muchas gracias por estar aquí en el estudio ahora sí nos vemos, y, y bueno cuéntanos cómo, cómo va a estar esto de la Ruta de Altares. Claro que sí, antes que nada muchas gracias por invitarme aquí a sin tópico eh, por esta tan buena compañía y música de apertura eh, Bueno, la Ruta de Altares es una iniciativa cultural que se organiza a través de la participación de distintas entidades digamos que desde Consorte Cultura, que es la asociación que coordina Diógenes del cual tú mencionaste que soy, que soy fundadora y directora, eh, Consorte Cultura como asociación coordina junto con el consulado la, la ruta en general no todo lo que son bares galerías entidades como centros creativos culturales casa américa el consulado mismo que montan su altar de muertos el altar de muertos bueno tú como mexicana lo sabes no pero es esta ofrenda que montamos eh, hacia el día primero y el día 2 de noviembre la víspera no desde el 31 de, de octubre por la noche lo montamos que es una forma de, de transmitir nuestro recuerdo sobre la gente que quiere hicimos y que ya no están aquí, ¿no? Sobre nuestros difuntos. Es una forma de, de festejar su memoria, de invitarlos como a que vengan, que festejen con nosotros, que coman, ponerles la mesa, ponerles flores, ponerles una ofrenda. Eh, la ruta de altares en Barcelona van cinco años que se organiza, aunque hay muchos restaurantes que incluso tenían unos diez años poniendo su altar. Por ejemplo, Cantina Machito, que está ya en, en el barrio de Gracia también, eh, tiene, me parece que diez o doce años montando una ofrenda muy bonita, muy tradicional. Este año, eh, él es uno de los participantes Cantina Machitos con una ofrenda purépecha De la cultura michoacana tradicional Muy bonita, pero en la ruta tenemos Altares de todo tipo Hay, Este año son 20 Hoy 27, 28 participantes, no me acuerdo porque son un montón, pero tenemos los primeros, empiezan este jueves 27, eh, entre los primeros está Tlaxcal, que es este nuevo restaurante que se abrió en, en El Borne, está Café Chapultepec, que monta también una ofrenda muy linda, muy hogareña, eh, bueno, montón, no No me puedo poner aquí a mencionar los 30, pero así como para abrir un poco el antojo, hay altares dedicados a Steve Jobs, ¿no? este magnate que se nos acaba de morir con las Macs y los iPhones, tenemos altares dedicados a Leonardo, Leónora Carrington, a Frida Kahlo, bueno, junto con Leonora Carrington también tenemos uno para Remedios Varo, ambas, bueno, vivieron en México mucho tiempo, eh, tendremos altares dedicados a los 50.000 muertos que han habido en México los últimos cinco años a causa de la ola de violencia que, que arrasa nuestro país. Esto será de hecho muy bonito. Eh, se organiza por el movimiento mexicano, bueno, por el movimiento ciudadano de mexicanos en Barcelona. La cita es en Gracia el día primero, corrígeme si me equivoco, a las 18 horas. En la Plaza del Diamante se hará una procesión funeraria muy simbólica con con flores, con danza, con música para recordar a estos a estos cincuenta mexicanos que han perdido la vida. Hay también altares a Carlos Monsiváis, eh, un escritor mexicano que fue cronista de la Ciudad de México. Tenemos un altar al recién fallecido periodista Granados Chapa en la tienda Manjares, que es una tienda de productos de alrededor del mundo en, en el barrio de Gracia. Eh, altares también a Capulina, por ejemplo que fue el cómico mexicano que también murió este año y bueno aparte de los personajes digamos que es la, la vocación de estos participantes de estas entidades de transmitir la cultura mexicana y la tradición de Día de Muertos que es una tradición que tiene su origen en el mundo prehispánico, en, en el mundo precolombino ¿no? que era una forma también de ofrendar a quienes nos habían dejado como rendirles culto a, a nuestros ancestros ¿no? a, a los que se fueron, invitar A, a festejar su memoria, a festejar la vida, ¿No? No es un festejo de, de moribundos, es un festejo de vivos y en, en Barcelona ha tenido muy buena recepción los últimos tres años la ruta ha ido creciendo, han habido altares dedicados también a gente catalana en años pasados, por ejemplo hubo uno a Pepe Rubianes que dedicó Casa América eh, y este año Casa América se lo dedica a unas catalanas también muy interesantes, las Pecanins que fueron galeristas en la Ciudad de México ellas montaron una galería de arte con hace ya como 30 años, más o menos, casi 40 tal vez, en los 70's, eh, unas gemelas brutales en cuanto a la energía y la vanguardia que llevaron de arte contemporáneo, y su sobrina, la Beba, fue una de las que empezó la ruta de altares hace 5 años, ella junto con el Museo Barbie Müller montaban los altares, desafortunadamente la Beba falleció hace 2 años, entonces este año se lo dedican a las 3 pecanins en, en Casa América. Eh, ¿Qué más te cuento de la ruta? Bueno, ahí me podría que extender, pero pero creo que tenemos poquito tiempo. Entonces, mejor los invito a que visiten la web rutadealtares.org en donde encuentran mapa, calendario, programa, todo completito. Muchas Bien. gracias, Muna. Y bueno, que no se lo pierdan, que habrá degustación de tequila, pan de muerto, eh, cervecita, de todo. Gracias. Y Rosy, muchísimas gracias. Pues este al micrófono Rosy Morales, la directora de Diógenes Barcelona, que nos contó de la Ruta de Altares. Muchas gracias. Otra vez es www.rutadealtares.org para quien quiera unirse al recorrido. Exacto. Rosy, muchísimas gracias al por contrario. estar aquí en el programa. Dos, This suspense is killing me I can stand, I certainly. Tell me now, I gotta know Whether you love me, just stay or go be lonely. You won't believe me. I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you I intend to be independent, I want your love, but I don't want to borrow To have a day today, to give back tomorrow My love is your love, there's no love for no about you Gracias Matías Sonsa, Giancarlo Chebola, Oliver Carrasco y Oscar Villegas componen. Salver... Silver O'Leary, perdón, nos estamos equivocando con no, aquí con no, la pronunciación. No, no, no. Muchísimas gracias que nos están acompañando en esta emisión de Nómara no Sin Tópico, programa número 72. Vamos a continuación con TIC Social, con Ángel que ya se encuentra con nosotros. Adelante Ángel. Hola, ¿qué tal? A todo el auditorio de Noma Sintópico, saludos a todos los aquí presentes en cabina. Y bueno, en esta ocasión, en esta semana, pues vamos a hablar un poco sobre este enigmático asunto sobre las radiaciones de la telefonía móvil y cómo afectan a la salud. El día de ayer se dio a conocer un estudio hecho por el Instituto de Cáncer y Epidemiología de Dinamarca ...en el que concluyen que el uso de teléfonos móviles no aumenta el riesgo de cáncer cerebral. Estos estudios fueron aplicados a más de 350.000 personas a lo largo de 18 años. Porque, bueno, con el cáncer es así. Se deben hacer estudios empíricos sometidos a sentencias estadísticas para llegar a alguna conclusión. Y antes se habían hecho otros estudios parecidos. Sin duda, el tema es de interés general... A todos los niveles de la población, o por lo menos debería serlo, porque incluso los que no son usuarios están recibiendo radiaciones electromagnéticas de alguna máquina creada por el hombre, porque recordemos que hay satélites allá arriba que están inundando todo el espacio terrenal en la Tierra. ¿Pero por qué preocuparnos? Es decir, ¿en qué recae este miedo a las radiaciones de los teléfonos móviles, las antenas y en general a las tecnologías inalámbricas? ¿En qué se basa? Yo creo que hay varios factores que han sustento a esto. Por un lado está el hecho de que en efecto existen radiaciones que han demostrado ser cancerígenas, como son los rayos X o los rayos gamma. Se han comprobado que una larga exposición a determinado tipo de radiación y a potencias suficientemente altas generan daños a la salud esto por una parte, también está el otro misteriosísimo efecto que producen los hornos de microondas que logran calentar alimentos sin usar fuego con unas radiaciones ahí electromagnéticas medio raras y que bueno uno no se logra explicar bien cómo es eso posible ¿no? que por cierto los microondas usan pues frecuencias eh, y Muy parecidas a las que utilizan los teléfonos celulares, pero obviamente a mayores potencias. Está también el hecho de que hoy en día existen, según algunos cálculos, unos 5 mil millones de teléfonos celulares en uso alrededor del mundo. 5 mil millones de teléfonos. El móvil es ya un instrumento de uso cotidiano. La inmensa mayoría de la gente en las zonas urbanizadas hacen uso de él. Incluso ha dejado de ser un artículo de lujo considerando que su presencia ha dejado de ser exclusiva de clases medias y altas para abordar todas las escalas. A los humanos nos gusta comunicarnos y la telefonía móvil ha permitido que lo podamos hacer casi desde cualquier lugar y a cualquier hora. Así que es normal preocuparse por cómo funciona algo que usamos todos los días y que nos acompaña en nuestros bolsillos durante varias horas al día. Sobre todo si se trata de algo tan enigmático. ¿Y qué más enigmático que lo que es invisible? Creo que la principal razón por la que nos preocupamos, preocupamos es por tratarse de algo escondido, de algo desconocido, de algo invisible. Un dato. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud considera, y esto creo que lo expuso en mayo de este año o marzo de este año, que el uso de los teléfonos celulares debe ser clasificado como posiblemente cancerígeno para los seres humanos. Habrá que ver qué dice ahora con los estudios que se dieron a conocer ayer. Pero adivinen qué, también bajo esta clasificación está el café. Es curioso darse cuenta de que la gente se preocupa más por la presencia de un poste con antenas para comunicaciones móviles que por el uso del teléfono celular en sí. La noticia es que bueno, estamos mayormente expuestos a las radiaciones electromagnéticas al hacer una llamada por teléfono celular que teniendo una antena a 10 metros. Si es que existieran riesgos por la presencia de este tipo de ondas electromagnéticas, sería por el uso de los, teléfonos, de los teléfonos, no por el tener una antena en nuestro tejado. Esto es un hecho. Por eso los estudios se centran en el uso del teléfono y no en las antenas base. Hasta ahora... No se ha comprobado que existan daños a la salud por el uso de teléfonos. Existen algunos reportes de gente que ha sufrido daños o los y los ha atribuido la presencia de grandes antenas en las cercanías. Incluso han habido casos en los que se han retirado postes de telefonía móvil ante las exigencias de algunas poblaciones. Así sucedió en Francia hace dos años. Pero este locutor atribuye estos hechos al miedo a lo desconocido. No digo que no deban seguir haciéndose estudios, que no deban seguir habiendo regulaciones, porque cabe mencionar que toda antena y teléfono tiene restricciones legales de potencia, de transmisión. De hecho, la Unión Europea establece un límite de potencia 75 veces por debajo del límite que se considera dañino, y en Cataluña es todavía más estricto y está legislado a ser 150 veces menor. Esto en una antena. Y bueno... Insisto, no es que no quiera que se pongan estas regulaciones, pero lo que sí creo es que mucho del miedo está alimentado por una gran dosis de ignorancia en el asunto. Sin embargo, por otro lado está el hecho ineludible de que el mercado de las telecomunicaciones es uno de los más grandes del mundo de los que mueven más dinero en todo el planeta y, por lo tanto, de los sectores que más poder tiene y con ello más capacidad de manipulación de información. No me extrañaría que, así como las empresas tabacaleras y las petroleras han hecho durante décadas, muchos de los estudios y declaraciones especializadas estén influidas por los poderes de las telecomunicaciones. El asunto está, a mi juicio, plagado de paranoias. Paranoias que además caen en ocasiones en sinsentidos, considerando que, los, que, muchos, que muchos de los que se quejan ante la construcción de una antena en su azotea, nunca se quejan por la existencia de estas en cualquier otro techo, o más extremo aún, ante la simple existencia de los teléfonos móviles. Ante las pruebas que hasta ahora se han presentado lo que personalmente y lo que personalmente he podido estudiar, Sin ignorar, por supuesto, la posibilidad de que exista la manipulación de algunos estudios al respecto, yo opino, amable audiencia, que no hay a la fecha razones suficientes para temerle a las radiaciones de los teléfonos móviles. Usémoslos a todo gusto y no nos asustemos por la antena que hay a más de 10 metros de nuestra ventana. Un jour tu vas, un jour tu veux, un jour tu veux pas Mais quand tu as ce que tu veux, ce que tu as n'est plus le mien Un jour c'est bon, l'autre c'est non Tu m'as dit oui quand tu penses non Au-dessus de toi et fais ton choix Je m'en vais où je reste là Je ne sais plus où va ma vie Mais ton cœur c'est mon paradis Un jour tu ris, un jour tu pleur, un jour tu vis et l'autre tu meurs Un jour tu m'aimes, l'autre un peu moins, se fait de la peine et se change de main Si je t'attends, je perds mon temps, tu kaffes-tu de sentiments Regarde-moi, c'est merveilleux, c'est qu'on peu faire quand y'en es deux Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut jamais être heureux J'ai besoin de te regarder J'ai besoin de te protéger Mais je laisse à ta liberté Le meilleur de toi-même Car c'est là ton problème Car tu crois, quand tu aime Que j'ai pas un dilemme On rénonce à tout ça Un jour c'est blanc Un jour c'est blanc Un jour c'est noir, un jour beau temps, et puis plus d'espoir Un jour je suis l'ombre de ta vie, on fait l'amour et puis tu t'enfuis Un jour tu dis que je suis dur, Oui tu n'es dit plus rien du tout Comme l'hiver, les printemps, ton amour change de saison Tu parles trop, puis plus amour, ton corps refroi, puis si la choc Tau le monde a ses suci Tau le monde va faire sa vie Ce qui n'est pas encore compris Qu'il faut laisser la place S'aimer sans se confondre Un amour a pu se fendre Si l'amour ne se gêne Un jour finira Regardez-moi José belle le teint le bras si tu as peur de ton bonheur ne c'est parler la voix de ton cœur si je ne suis pas comme tu veux ce que je suis peut-être un peu mieux regarde-moi ce merveilleux et l'amour est latin monsieur laisse toi faire car rien n'est mieux devivre la vie à deux. Je veux pas vus tu tuferai avec toi, car tu dois vivre aussi pour moi Je veux juste être à tes côtés, mais garder la distance J'ai besoin d'un échange, d'un bonheur samurange Qui sait donc se à reprendre, et qui ne finit pas Informativo Contrabanda FM. Bienvenidos al Informativo de Contrabanda FM, un espacio de noticias para el pensamiento y la acción social. Comencemos con los titulares. Inició en México el Tribunal Permanente de los Pueblos. Juzgará violaciones a los derechos humanos cometidos en diversos ámbitos. Aumenta la despesa en directivos al área metropolitana de Barcelona. Multa en Radio Pica 60 60.000 euros para interferencias. Actividades por el Día Internacional de Acción por la despatologización de trans en Barcelona. Concentración en Consulado de México en Barcelona en apoyo a presos políticos de Chiapas. Contrabanda FM Noticias. Inició en México el Tribunal Permanente de los Pueblos. En México, el pasado 21 de octubre, inició la primera jornada pública del Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, con un expediente que lleva por nombre Tratados de Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los Pueblos. El TPP realizará audiencias que tendrá como ejes los temas guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, migración, refugio y desplazamiento forzado, feminicidio y violencia de género violencia contra los trabajadores, violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, devastación ambiental y derechos de los pueblos, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Existe la posibilidad de que se organice otra audiencia que discuta sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas si es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena deciden participar. El Tribunal Permanente de los Pueblos tiene como función visibilizar y denunciar situaciones que puedan ser calificadas como crímenes contra la humanidad. Se estableció formalmente en Boloña, Italia, en 1979, y se ha reunido en más de 40 ocasiones para juzgar desde genocidios hasta agravios cometidos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y empresas transnacionales en diversos países. Tienen como antecedente el Tribunal Internacional contra los Crímenes de Guerra, también llamado Tribunal Russell, por la participación del filósofo Bertrand Russell, y se conformó para juzgar moralmente los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Vietnam. Se ha mencionado que la instauración del TPP en México dará una mayor visibilización a los procesos de autoorganización y resistencia de los pueblos indígenas, ya que son estos, en la mayoría de los casos, los agraviados directamente por el Estado mexicano y una legislación arbitraria, así como también por las corporaciones transnacionales que devastan el entorno en el que las comunidades indígenas habitan. La primera sesión del tribunal, Se realizó en el Auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y contó con la participación del doctor Gianni Tagnoni, Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos, el doctor Joss Sacks Fernández, Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Monsenyor Raul Vera, Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Martín Esparza, dirigente del Sindicato mexicanos de Electricistas, y el obispo de Saltillo, de Coahuila. Aumenta la despesa en directius a l'àrea metropolitana de Barcelona. En temps de retallades, en el sector públic, la despesa en directius a l'àrea metropolitana de Barcelona ha augmentat un total de 324.853 euros. La despesa global en càrrecs de confiança política i directius és més alta ara que quan érem tres entitats, explica Pedro Banderas, de la secció sindical de Comissió General de Treballadors. Aquest organisme, constituït el passat mes de juliol i integrat per Barcelona i 35 municipis de la Rodalia, substitueix les tres entitats metropolitanes anteriors, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitat del Medi Ambient i Entitat Metropolitana del Transport. La Comissió General de Treballadors ha denunciat la manca de transparència del procés, ja que les retribucions només apareixen a l'acte al Consell Extraordinari, que es va celebrar d'urgència el 21 de juliol i que va ser consultada per al sindicat. A més, la secció sindical assegura que l'estructura de la nova eh, àrea metropolitana de Barcelona disposa de dos nous directors de servei, un de desenvolupament econòmic i un de planificació estratègica i un director de serveis generals que ja teníem a les tres entitats i que l'àrea metropolitana de Barcelona s'està convertint En un refugi per a persones amb perfil polític que aterren des d'altres llocs i no se sap ben bé què fan. L'Àrea de Barcelona, hereba de l'antiga Corporació Metropolitana de Barcelona, dissolta pel govern de Jordi Pujol l'any està presidida per l'alcalde de Barcelona Xavier Trias i vicepresidida per l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont. Un dels reco·locats a l'empresa és Emilie Mas, antic gerent de Linkasol, militant del Partit Socialista de Catalunya i esquitxat pel cas de corrupció urbanística coneguda amb el nom de Pretoria. Si voleu més informació, eh, www.àrea metropolitana de Barcelona, cgt.blogspot.com Multa en ràdio pica amb 60.000 euros per interferències. La Direcció General de Telecomunicacions ha imposat una multa de 60.000 euros a Radio Pica per interferir la freqüència de l'acer, a la ciutat de Barcelona. La sanció per part de l'organisme depenent del Ministeri d'Indústria suposa un nou entrebanc per a aquesta ràdio lliure, que precisament fa més d'un any que està patint les interferències d'una emissora privada comercial. Arran d'una queixa de l'acer al desembre de 2010, Indústria ha actuat d'ofici i ha sancionat Radio Pica al cap de mes de mitjany per interferir durant unes poques hores al seu espai ideal. Per entendre l'origen d'aquesta multa, s'ha de tenir en compte que Pica lluita des del setembre de 2010 perquè una altra emissora, AMB2-FM, deixi d'aixafar-li la freqüència des de la torre de Collserola, des d'on emet a alta potència, tot i que només té permís per fer-ho, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta indefensió, les interferències són conegudes per la Secretaria de Mitjans de la Generalitat, la Comissió Tècnica de Ràdio Pica va emetre un senyal continu per intentar fer inaudible el senyal d'AMB1. 2 FM, al 96.6, que de retruk tamé va afectar parcialment el 96.9, franja ocupada per la SER. Aquesta sobremodulació ha estat el dedonant d'una multa sense precedents per un projecte autogestionat des de 1981 i que basa la seva programació en continguts culturals. Un dels impulsors de Ràdio Pica, Salvador Picarol, va assegurar en el segon recurs presentat a la Direcció General de Telecomunicacions el passat 28 de juliol, que és insolvent i que, per tant, Dio, ni jo, ni l'emissora sense publicitat ràdio lliure pot assumir la sanció. El manteniment de la ràdio és amb una quota mensual de 8 euros dels realitzadors dels programes. Personalment, no posseeixo cap propietat. L'únic que puc oferir, si s'escau, és el meu ingrés a la presó per saldar la sanció. Ara, un cop conegut que el Ministeri d'Indústria confirma la sanció, Ràdio Pica presentarà el tercer recurs a final de mes. Ràdio Pica està interferida des del setembre del 2010. Radio Pika pateix interferències des de fa més d'un any, cosa que dificulta que les seves oients, que els seus oients, puguin sintonitzar el 96,6 en algunes zones de Barcelona, que comparteix amb una altra emissora de Lliure Histò lliure Històrica, Ràdio Bronca. Les emissions, sense concessió administrativa de d'AMB2-FM, que té la seu social a Sabadell, procedeixen de la desena planta de la Torre de Collzarola, propietat de Movistar. Aquests fets també han estat denunciats repetidament per la coordinadora de ràdios lliures, però de moment ni la Generalitat, a través de la Secretaria de Mitjans, ni l'Estat, mitjançant el Ministeri d'Indústria, han fet que s'aturin. A banda, AMB2 FM, abans Mola FM, ha intentat l'estratègia de la criminalització contra PICA, a la qual va definir com a ràdio relacionada amb grups antisistema.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 El pasado 22 de octubre se celebró en más de 60 ciudades del mundo el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans en el marco de la campaña Stop pathologization. Dicha campaña exige que se retire las categorías de disforia de género y trastorno de la identidad de género de los diagnósticos de la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud en sus próximas ediciones de 2013 y 2015. En este contexto, del 20 al 23 de octubre, en la ciudad de Barcelona se programó una jornada denominada Cultura Trans, que ha estado formada por diversas actividades para visibilizar la realidad del colectivo transexual, transgénero y travesti, y denunciar la patologización de la transexualidad. La actividad central de la jornada Cultura Trans fue un debate sobre políticas trans en las que participaron personas del ámbito del activismo social, de la investigación y de la salud en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona durante todo el día del sábado 22 de octubre. Además de este encuentro, se han celebrado diversas actividades como el estreno en Cataluña del documental «Diagnosing Difference», Además, eh, se llevó a cabo una cena de encuentro de personas trans en el Casal Blanda de Barcelona y el Trans Art Cabaret, un cabaret de artistas trans de diversas disciplinas como el circo, la danza y el teatro y la música, que se realizará este domingo a partir de las 19 horas en el local de Diablas de San Andreu. Concentración en el Consulado de México en Barcelona en apoyo a presos políticos de Chiapas Unas 20 personas de distintos colectivos y de la Confederación General del Trabajo se concentraron a las afueras del Consulado Mexicano para exigir la liberación de las y los presos políticos en huelga de hambre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas Se exigió además de manera explícita la liberación de Alberto Patistán Gómez quien fue trasladado el pasado jueves 20 de octubre a un penal de máxima seguridad en Sinaloa. Se hizo entrega de tres cartas a la cónsul encargada Norma Sánchez expresando la preocupación y condena de la situación de las y los presos. Se le enfatizó sobre el traslado de Alberto Patichtán, el cual se entiende como una estrategia para debilitar la lucha de los presos en huelga de hambre además de representar un atentado en contra de su integridad por tratarse de un penal de este tipo, considerados como centros de exterminio por las condiciones inhumanas en, la, en las que viven los presos. Se condenó además el hecho de que haya sido trasladado a un penal en otro estado ubicado a varios miles de kilómetros de su lugar de origen. La cónsul informó que las cartas serán dirigidas a las instancias pertinentes. Afuera del consulado fueron colgadas dos pancartas exigiendo la libertad de las y los presos en huelga de hambre. Hasta aquí el informativo de Contrabanda FM. Si quieres participar con noticias, escríbenos al correo electrónico nómadasintópico.com o llámanos al 93 317 66. La producción de las noticias estuvo a cargo de Ewanel, Carlos Maciá, del Semanario Directa, Ángel Tamarís y César Rojo. Dos, dos, sky was blue and high above The moon was new, and so soul was love, This figure a hair of mine was singing Lover where can you be? You came at, came at last, love had its day Today is past You gone away Just taking the hair of mine is singing Lover They're come back, back to me, to me when and I remember every little thing you used to do New, but love is old And while I'm waiting here this heart of mine is singing Lover come back to me well Muy bien, aquí seguimos en Nómada Sin Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Si te quieres comunicar con nosotros, llámanos al 93-317-7366. Y claro, ¿no? Aquí escuchamos de fondo a los músicos, a Silver Lining, Pero vamos a presentarnos, ¿no? Un poco, chicos, ¿no? Vamos a hablar también, no solamente tocar. Y decir a la gente, a nuestra audiencia, dónde les puede escuchar, eh, quiénes sois, ¿no? Primero, antes todo, ¿no? Sí, hola. <coughs> bueno, hola a toda la audiencia y a los aquí presentes. bueno... Muchas gracias a todos. Eh, sí, somos Silver Lining, estoy muy lejos, ahí sí, somos Silver Lining, <risa> eh, un uh, grupo barcelonés, pero hecho por cuatro chilenos, de hecho venimos desde muy lejos, eh, y nos dedicamos básicamente a hacer jazz y swing, estamos eh, juntos exactamente los cuatro desde hace más o menos cinco, no, Realmente. casi un año, la verdad, más o menos hace un año, pero tres de nosotros ya tocábamos en Chile hace un par de años y luego se incluyó Giancarlo, que está aquí a mi lado, en guitarra con quien también teníamos otro proyecto paralelo aquí de, de, de música, entonces Silver Line es la, la mixtura, la mezcla de, de estos dos orígenes uno por Chile y otro por acá y, ¿Y conciertos tuvieron? no apenas están empezando? Mira, hemos hecho algunos conciertos, algún concierto privado en el verano, otro que fue en, en la nave del Pueblo Nuevo Eh, en junio me parece, ¿no? No. también hicimos otro hace poquito en un congreso que hubo sobre masculinidades aquí en Barcelona y eh, tenemos uno muy pronto el 18 de noviembre en el Teatro Porta 4 de, de Gracia ahora, tal como tú dices, esto recién está comenzando, la idea es empezar ahora a difundirlo y hacer más más eh, conciertos en lo pronto, estamos en busca de, de ello y los demás y eso que eh, soy el que canta, dime ¿Y, lo, y los demás, a ver, un poquito que nos comente también, eh, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Tienen una página en internet MySpace o algo para, para escucharlos? Sí, bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Giancarlo eh... Hola, ya, Hola <risa> Bueno, tenemos una página de MySpace y también estamos en Facebook, en SilverLining nos buscan y nos pueden encontrar ¿En MySpace? Sí, Silver Lining Swing. Silver Lining Swing. sí y... Sí, S-I-L-V-E-R-L-I-N-I-N-G Oh, me faltó algo, creo L-I-N-I-N-G sí. Sí, L -I -N -I -N -G. Sí. Algo así, pero oh, no se preocupen el Leaning, exacto Agréguenos en sí, Agréguenos para si nos quieren seguir escuchando Y quizás lo más importante es que a nosotros lo que más nos interesó fue justamente coger el jazz y el swing Y dedicarle mucho a las voces, como lo habrán notado Entonces, hacemos coros, etcétera y también los solos, o sea, la improvisación que sería como lo más clásico del estándar de jazz nosotros lo hacemos muy corto muy pequeño, ¿no? o sea, le damos mucho más preferencia a todo lo que la es la, a la canción en sí de, de jazz sobre todo, a la canción de swing es como nuestra característica que nosotros quisiéramos como implantar dentro de, de, de nuestro estilo esa es como la, la, la diferencia Pues muy bien, aquí los tenemos también uh, más rato en, en este programa de No Magazine Tópico. Volvemos con los chicos de Silver Lining y vamos, a, vamos ahora con una otra canción, ¿no? Para pasar a, bueno, sí. a... There is no is no greater love than what i feel for you no greater love no heart so true there is no greater thrill than what you bring to me No sweeter song than what you sing to me You're the sweetest thing I have ever known And to think that you are mine alone There is no The world is true No greater love Than what I feel for you show the sweetest thing I have ever known And to think that Hello Gracias, muchas gracias por estas canciones eh, tan ¿no? bonitas estas aquí, como ya estamos más eh, románticos, digamos, sí. en esta última fase, pero vamos directamente con Muna, que nos tiene preparados algo sobre las crónicas indignadas de estas manifestaciones del 15 de, de octubre. Así es, vamos con una. mientras se prepara, invitamos a toda la gente que nos está escuchando, que nos escriba al correo de nómadasintópico, arroba gmail punto o que también se comunique con nosotros al noventa y tres tres diecisiete setenta y tres seis le enviamos un saludo a la audiencia de Ciudad de México, ya en Ciudad Universitaria, específicamente a través de la que huelga que se retransmite este programa, todos los martes allá a través de la que huelga un saludo muy grande a esta radio hermana y libre también desde México y si ya estás preparada Muna adelante. Bien pues estamos aquí en Nómada sin tópico y vamos a presentar ahora ya nomás no estamos aquí acomodando porque hoy estamos mucha gente en cabina con mucho gusto y bien vamos a ver bueno pues ya se está escuchando aquí el audio y bueno les traemos la segunda entrega de crónicas indignadas contando experiencias del movimiento de indignados eh, desde diversas ciudades ya, como se acuerdan en mayo de este año aquí en el programa Hablamos de lo que pasaba en la Plaza Sintagma en Atenas y también en Corinto, Grecia. Ahora traeremos un poco de este 15 de octubre en Lisboa. Hay que decir que la convocatoria del 15 de octubre se hizo en 951 ciudades de 82 países en todo el mundo a la que acudieron millones de personas. A las 3 de la tarde estaba convocada la manifestación del 15 de octubre en la ciudad de Lisboa, Portugal. La cita era en la Plaza Marqués de Pombal, uno de los puntos más conocidos de la ciudad, para hacer un recorrido que culminara en la Plaza de la Asamblea de la República o el Palacio de São Bento, el edificio que alberga el Parlamento portugués. Cerca de 100.000 personas se dieron cita en la capital portuguesa para manifestar su indignación ante el sistema capitalista. En un ambiente festivo se dieron cita personas de todas las edades, incluso familias con niños pequeños que llevaban en brazos o en carreras. La gente marchaba con pequeñas y grandes pancartas y mantas, muchas de las cuales mostraban su rechazo a la llamada Troika, conformada por la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que propusieron sendos recortes en el gasto público portugués, aumento de impuestos a los trabajadores y privatización de servicios y empresas públicas para acceder al préstamo para el supuesto rescate, entre comillas, financiero de la crisis en Portugal. Entre las propuestas de la reforma figuran una nueva ley de despidos y la privatización de las aguas de Portugal, transportes aéreos portugueses, radio y televisión de Portugal, entre otras empresas públicas. Ahora mismo escuchamos una batucada que canta, no pagamos su crisis o vuestra crisis, no pagamos a vos a Crisio. La manifestación culminó con un mutin seguido de una asamblea popular en la plaza de la Asamblea de la República. En un momento del mitín, un joven escaló hasta lo alto de uno de los leones de piedra que marcan las escalinatas del edificio parlamentario. Desde ahí, prendió fuego a varios papeles ante gritos de clamor de los asistentes. Luego empuñó en alto un ramo de claveles rojos, sin duda evocando la llamada Revolución de los Claveles que aconteció el 25 de abril de 1974, un levantamiento militar con apoyo civil que acabó con la dictadura salazarista que dominaba el país en aquella época. Estamos ahora escuchando de fondo una oradora en el templete del meeting que grita con la gente contestando La salud es nuestra, el agua es nuestra, el empleo es nuestra, la, cu la cultura es nuestra, el país es nuestro, las vidas son nuestras desplegado un fuerte operativo policíaco apostado sobre todo en las escalinatas del parlamento. El punto de mayor tensión entre manifestantes y policía fue cuando la gente quiso apoderarse de las escalinatas del edificio, parcialmente acordonadas por la policía antidisturbios Finalmente los manifestantes derribaron las vallas que habían y consiguieron explayarse en ese espacio, gritando victoriosos ante la policía que no pudo evitarlo Estamos escuchando un poco del de ambiente que, que se respiraba ahí en San Bento. FMI, fuera de aquí ya, aludiendo a las privatizaciones previstas por el gobierno portugués en convivencia con la troika. Es lo que está hablando esta misma oradora. Con las manifestantes ocupando la totalidad de la plaza, las escalinatas y parte de las calles aledañas, comenzó la Asamblea Popular prevista para las 7 de la tarde. Los oradores que iban pidiendo la palabra se subían a una camioneta que hacía las veces de templete donde estaban instalados los amplificadores de sonido. En algún momento, un orador dijo al micrófono que les avisaban que la presidenta de la Asamblea de la República, María Asunción Estevis, decía estar al pendiente de lo que se dijera en la Asamblea General y que estaba dispuesta a hablar con los indignados. Entonces se desató una rechifla general dedicada a la parlamentaria. Ahora el audio nos muestra la versión local de la canción de la Chao, de cuando los partisanos se enfrentaban contra el fascismo en Italia, con una letra DOC para las demandas del 15 de octubre en Portugal y en todas partes. La Asamblea Popular continuó hasta la medianoche, tal vez, y un grupo decidió quedarse a acampar en la Plaza de São Vento. Las últimas noticias que llegan desde la página del 15 de octubre en Lisboa dicen que el movimiento Ocupar Lisboa, acampados de São Vento, como se denomina el colectivo, fueron agredidos la madrugada de este viernes 21 de octubre por un grupo que la plataforma que convocó a la manifestación del 15 de octubre identificó como una milicia de extrema derecha. Escuchamos... El pueblo unido jamás será vencido, esta consigna en portugués. Vamos a despedirnos de esta segunda entrega de Crónicas Indignadas precisamente con la canción El pueblo unido jamás será vencido, del grupo chileno Intinimani, de la cual salió la consigna que sigue y seguirá sonando en las calles de todo el mundo. Muchas gracias, esto fue Crónicas Indignadas, yo soy Muna y seguimos aquí en jamás será vencido. Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz, tan rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gris, Sur, se mobilizara Lovely When your smile so warm And your cheek's so soft There is nothing for me But to love Ya, me dejaron sin palabras aquí, ¿no? Así escuchándoles y tal. Repiten, por favor, ¿dónde? Algún mail de contacto así, claro, y bien deletreado para que la audiencia les puede, los pueden, los pueda contactar. Correo electrónico, Silver Lightning Swing, S-I-L-V-E-R, L-I-N-I-N-G, S-W. ING, silverlining swing arroba gmail.com silverlining swing en el myspace y silverlining en el facebook 18 de noviembre en Porta 4 Plaza de la Virreina, Plaza de la Virreina ¿No? un paréntesis silverlining swing en el myspace sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí tranquilo si so, okay. <risa> sí, además en, en este programa de, del día de hoy que se va a subir a nuestro blog de nómada Sin Tópico tam, también ahí no se va van a poder escuchar sí, claro, estas claro. canciones ah, Sí. Y ahora vamos, porque la conexión con Zapateando desde México parece que tiene problemas, interferencias, vamos directamente con Elena y con la columna reflexiva del día de hoy, ¿verdad Elena? ¿Qué nos tienes preparado? Buenas tardes, Joana, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Contrabanda, aquí desde el 91.4 de la FM. Y aquí les habla Elena y voy a voy a leerles unas reflexiones que he preparado sobre la modernidad líquida y las opiniones de Zygmunt Bauman con relación al fenómeno del 15M que fueron publicadas en, en, el, en el periódico El País, en el diario El País, uh, poco después del día, del día 15 de octubre. El concepto de modernidad líquida es felizmente acuñado en los ensayos de Sigmund Baumann. Este popular filósofo y sociólogo nació en Polonia en 1925, en el seno de una humilde familia judía. Tras la ocupación nazi se trasladaron a la Unión Soviética. Estuvo en el frente ruso con el ejército polaco y luego ejerció de, pro de profesor en la Universidad de Varsovia. Debido al antisemitismo emigró al Reino Unido, en donde aún vive y trabaja como profesor en la Universidad de Leeds hace poco acaba de publicar el ensayo 44 cartas desde el mundo líquido a través de la editorial Paidós. 2 su vasta bibliografía analiza la realidad actual en constante movimiento desde muchos ámbitos que actualmente están en crisis modernidad líquida, amor líquido, arte líquido, vida líquida, miedo líquido el concepto líquido es aplicado a todas aquellas áreas del ser humano en los que éste se basa eh, para conseguir su seguridad Es una metáfora muy acertada de todo lo que acontece desde los albores de la globalización. En sociedades anteriores a la nuestra, en el Renacimiento, por ejemplo, las crisis religiosas, económicas, sociales, empujaban a los seres humanos a buscar maneras de restablecer el equilibrio. La idea era la de construir una sociedad mejor, un estadio de evolución definitivo, duradero al menos, una sociedad sólida. Estas sociedades estaban formadas por comunidades cerradas, con muchos individuos que tenían ideales, motivaciones y culturas similares. El cambio era una incomodidad y había que llegar a un estado más perfecto de seguridad. Esto se ha producido a lo largo de la historia siempre que el poder económico ha funcionado en paralelo al poder político. Política y economía se sustentaban la una a la otra dentro de las fronteras de estados y sociedades cerradas. Según Bauman, el poder económico se ha globalizado, dejando el poder político encerrado en unas comunidades locales. La economía global prescinde de fronteras, de leyes territoriales, para poder libremente actuar a nivel mundial, siempre en beneficio de un capital, eso sí, controlado por una minoría. En este aspecto, el capital no se ha globalizado, más bien al contrario. En este contexto, los gobiernos nacionales han quedado ante la sociedad como marionetas o personajes corruptos a merced de los mercados. En el nivel social e individual, los ciudadanos han renunciado a una serie de seguridades para poder actuar con más libertad. Pero la libertad y la seguridad deben ser interdependientes. La gente no puede ser libre si siente incertidumbre, inestabilidad y vulnerabilidad. En este punto, todos sabemos perfectamente que estas tres características definen el estado de ánimo de nuestras sociedades. El miedo líquido se va moviendo del terrorismo, las pandemias, al paro, la precariedad laboral, la falta de garantías sociales. Este sentimiento de angustia explica la búsqueda compulsiva de los seres humanos de seguridades falsas e inmediatas. El sexo, las drogas, la comida, el consumo... Todo ello para saciar ese vacío de seguridad que crea este estado constante de incertidumbre. Para Bauman, el movimiento del 15M es totalmente emocional. En este estado de agitación de los individuos, el sistema colabora a través de sus medios del terror para bloquear el pensamiento y la acción. Desde este estado es de donde surge precisamente la emoción, el grito desesperado de basta ya. Según Bauman, al movimiento le falta pensamiento. Estamos, pues, ante una reacción social, más que ante una acción. Felizmente, pero... Esta reacción es global, mundial. El grupo humano, con miles de intereses individuales distintos, se une ante una única petición. Hay que detener esto. Bauman prevé que este movimiento líquido del 15M, como todo líquido, se evaporará. Pero en una siguiente oleada de protestas, ¿qué ocurriría si la gente dejase de reaccionar y decidiese actuar también de modo global? Hay muchas actuaciones que pueden pensarse y que realmente, de llevarse a cabo de modo global, serían muy efectivas. Pensemos si mundialmente dejásemos de usar los celulares durante un tiempo acordado. Si nadie viese cadenas de televisión pública o de pago, que tampoco sería una gran pérdida. Que las personas empezasen a intercambiar servicios unas con otras, y hasta objetos, alimentos, con el fin de cortar la dependencia de los agentes económicos. No podrían cargar contra nosotros con la policía. No nos pueden meter a la cárcel a todos a la vez. Siempre es más productivo reservar la energía de la emoción como motor para pasar a la acción. Una acción meditada, consensuada, eficaz. Bauman habla de esperanza, puesto que en nuestro mundo la certeza ha dejado de existir. Personalmente, yo pienso que lo importante es la globalización de los seres humanos para la realización de la cual el sistema nos ha proporcionado los medios. Ahora se trata de una lucha entre iguales, La clase política ha dejado de ser mediadora. La lucha es entre aquellos que poseen el capital y lo esconden y todos los demás. Es el momento de demostrar que el pensamiento, la unión, la acción responsable y también la emoción vencen sin duda al capital. También hay que desoír las voces del terror que intentan detener esta acción. Puede que por una vez el sistema se encuentre con que sus instrumentos de tortura de masas, que van desde la publicidad, los telenodicieros, las pseudo-religiones, etc., ...sean ignorados para que todos podamos caminar juntos... ...por un objetivo común... ...sólo hace falta uno... ...que la propia comunidad... ...se organice desde la horizontalidad... ...para cubrir sus propias necesidades... ...golpes globales, acciones locales... ...y retomando el discurso de Bauman... ...con respecto a la realidad líquida... ...el amor líquido, el arte líquido... ...la vida líquida... ...son acertados términos que definen nuestra sociedad actual... ...en la que el, el permanente cambio... ...se ha hecho... ...debido a su velocidad terriblemente evidente. Pero el cambio, en la naturaleza, en el ser humano, en el planeta... ...el cambio es lo único, seguro y permanente que existe... ...desde el principio de los principios. Fluir con el cambio no debe asustarnos... ...siempre que en nuestro interior haya unas bases sólidas... ...y unos objetivos que garanticen nuestra libertad... ...y que respeten la de los demás. De este modo, pienso, se resuelve el dilema que preocupa tanto a Bauman... ...sobre cómo reconciliar seguridad y libertad. En cuanto al movimiento del 15M, cuando Bauman habla de transición más que de cambio, me gustaría apuntar una última idea. Si estamos de acuerdo en que el ser humano se desenvuelve entre muchas situaciones cambiantes, líquidas, en ámbitos que hace años parecían sólidos, como la familia, el Estado, la seguridad laboral, las garantías sociales, las fronteras, las culturas... ¿Por qué motivo el sistema, a través de sus medios y de sus cabezas pensantes, quiere convencernos de que sí hay algo que nunca va a cambiar? ¿Es el planteamiento antihumano neoliberal el único posible? ¿O acaso el poder no es también líquido? Aprovechémoslo pues... Apostemos por una lucha global, mundial, para hacer, para hacer volver al poder económico al reducto de donde no debió salir jamás, el ámbito de las comunidades locales y puesto al servicio de aquellos que lo inventaron. Hagamos que el genio vuelva a vivir dentro de la lámpara. I swear my mind made up Now getting older Everything is equal to swing oh. Now getting colder Let me do your thing Used to walk along with threats Got something on my own Oh baby you Got a little something down in you Got a something new Got it something new Jasmine's make a noise, set up lace and watch boys voice. Mirror on the wall, just oh. Jasmine in the hall oh. Mirror on the wall. Da, da, da, da, da. I used to walk along with the rest. Get something on my own. Oh baby, you got a little something, darling you got a little something new. Got a something new. Tuat, tuat, tuat, aquí los botones que están ahí al rojo, pero quién compone estas canciones? bueno, <risa> ah, no, no. Y una de estas canciones es compuesta por nosotros Nosotros hacemos los arreglos Y pertenecen a diferentes eh, Bueno, las versiones Pertenecen a diferentes orígenes eh, Por un lado hay mucho estándar de jazz Clásico, digamos De, de jazz clásico total. Luego eh, muchas, de, muchas de estas estándares las hemos hecho en versiones swing y también hemos cogido algunos grupos más o menos contemporáneos como square New Zippers o Danny Brillant en Francia, etc. Música de muchos lugares que tienen ese denominador común que es el swing. Pero nada nuestro por ahora. O sea, nada vuestro. Hemos desolucionado a la audiencia, gracias. pero Ya, pero nunca se sabe, ¿no? No, por supuesto Tal vez ahora con, con el comienzo y luego van avanzando y luego seguramente esta ciudad bonita de Barcelona nos va a inspirar se para inspira. algo, ¿no? Exacto. Exactamente Vamos ahora a una breve pausa musical para ver si se puede, se puede, puede, nos podemos comunicar con México que parece que hay problemas eh, técnicos, interferencias al otro lado del charco del charco, pero vamos ahora con un poquito de Elvis Presley y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM talk like an angel talk like an angel talk like an angel but Walk i God. got See the harbor, the row of lamps, ukara, tisigrano. Nempta cik, when you shake your magic, nempta cik when me neka fährt, nempta a, a nem nem nem mind escuchamos de fondo Nemtetsik en húngaro, porque desde Budapest, Hungría, tenemos aquí la conexión con Alex que estuvo hoy presente en una manifestación contra el sistema húngaro, contra el primer ministro del gobierno. Alex, adelante. Hola, hola Juana, hola César y saludos a toda la audiencia de Radio Contrabanda. Uh, la canción que acaba de escuchar es prácticamente el himno de una protesta enorme que acaba de terminar hoy en la capital de Hungría, Budapest. Las letras de la canción resumen perfectamente la razón de la protesta. No me gusta el sistema. Los activistas húngaros reunieron más de 100.000 personas en la calle llamada La Libertad de Expresión para protestar contra el presidente del gobierno de Hungría, Víctor Orbán. La protesta fue organizada hoy, en 23 de octubre, un día de importancia histórica para Hungría. Uh, ya ...que el país celebra la revuelta nacional contra el gobierno prosoviético, ...que comenzó el 23 de octubre en 1956. El país está gobernado por un parlamento que es controlado por dos lados... ...por dos tercios de Fides, una Unión Cívica Húngara... ...el partido de Orbán, el presidente del gobierno de Hungría... ...y el 15% de Jobbik, el partido político de extrema derecha abiertamente fascistas... Dado que el actual gobierno llegó al poder en mayo de 2010, la Constitución fue modificada de tal manera que el Parlamento trasladó más de su poder al presidente, por ejemplo, cuando el presupuesto... Cuando el presupuesto se aproba o en situaciones relacionadas con la limitación de la libertad de prensa. La ley de medios, aprobada por el Parlamento en enero de ese año, permite a la Autoridad Nacional de Comunicaciones imponer multas por la cobertura que considera desequilibrada u ofensiva para la dignidad humana o la moral. Esta ley de un solo lado es lo suficientemente ambigua como para usar esta institución como un instrumento de censura y control a los medios de comunicación Los organizadores de esta protesta son bien conocidos activistas que organizaron la protesta llamada Un millón para la libertad de prensa en Hungría que reunió en la primavera de este año 30.000 personas frente del parlamento. El gobierno húngaro que era también el jefe de la Unión Europea, en el primer semestre de 2011, fue advertido en varias ocasiones por la Comisión Europea y las Naciones Unidas por su política fascista, pero nada ha cambiado hasta ahora. Uh, muchísimas gracias, Juana, por, uh, por esta oportun oportunidad de compartir esto con vosotros. Uh, un abrazo a todos desde Budapest. Muchas gracias, Alex. A ti un abrazo grande desde Barcelona y esperamos otras noticias tuyas y otros reportes desde ahí, desde la capital húngara sobre las protestas y sobre las manifestaciones que se están realizando contra este sistema, de, contra este gobierno de Víctor Orbán. Eh, no me gusta el sistema, soy antisistema, aquí un poquito más de la canción que compuso, que compusieron unos jóvenes eh, de ahí, de, de Budapest. Gracias, Alex. Gracias, Juana. Sėk, ne tatsik, ne tatsik, tatsik, ez az egész Itt van az idő, most vagy soha Nem érdekes, hogy ki a rostoba. Nem érdekes, hogy ki túl Más vagy Meg nem máshatos És más sem vagy, csak a lehetőség Sokat a hiány, de még több a bőség Neked van végül is jelentésed Legyen sok öröm legyen kevésed kitértek el, ott ki mit el, Legyen már úgy, hogy a harag el. Van a bieke a cselekvésre A jobb és a falsosak legyen vége Ne legyėl katona János i tész Jūlis ka bazd, ne néz Tök szarab hosszú, kurva hosszú Ne érezd magadat hosszal rosszul Tök szarab hosszú, kurva hosszú Ne érezd magadat hosszal rosszul Tök szarab hosszú, kurva hosszú Ne érezd magadat hosszal rosszul tem a natureza quando a força tem a natureza ferro via azul astral desm na terra carregada de abstrato Tem força tem a natureza tua força tem a natureza je Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda FM 91.4 y vamos ahora con una conexión hasta Nueva York con Mariano Muñoz, activista del movimiento Ocupa Wall Street en español, que esta sería una comisión dentro de la Asamblea General del movimiento Ocupa Wall Street allá en Nueva, en Nueva York con Mariano Muñoz, antes mencionar que también te, íbamos a tener una conexión en conferencia a través de Skype con Zapateando con Javier y Azalia, lamentablemente tuvimos algunos problemas técnicos de interferencia, como sea le enviamos un saludo muy grande a Zapateando que ellos son los que han hecho posible esta conexión con Mariano y vamos a, a entrar directamente con él, ¿qué tal Mariano? ¿cómo estás? Hola, hola saludos a todos desde, desde Brooklyn desde Brooklyn, Nueva York Pues bien, eh, Mariano, en primer lugar, eh, preguntas eh, que vienen directamente desde Zapateando. ¿Por qué eligieron Wall Street para hacer la protesta? Bueno, ese llamado ese llamado se hizo a fines de junio por eh, una organización en, en Canadá que más que todo hace, eh, hace trabajo en el Internet que se llama AppBusters. Ellos fueron los que eh, eh, eh, propusieron la idea de ocupar Wall Street, inmediatamente su, se unió se unieron varios grupos como el U.S. Day of Rage y el grupo de hackeros eh, Anonymous eh, Ese fue la, lo, que, lo que ellos propusieron en esa época y bueno la gente se, se mostró muy de acuerdo con ese símbolo el símbolo del de, capitalismo mundial y de las corporaciones no eh, inhumanas ¿no? a nivel mundial que se, que, que crecen o que tienen raíz ¿no? allá en Wall Street Y en este contexto, ¿quiénes están participando en el movimiento? Bueno, como te, dice, como te, dijo, te dije, la, las tres primeras organizaciones que se que hicieron el llamado fueron esas. Inmediatamente eh, muchos grupos eh, neoyorquinos y nacionales también se sumaron a la, a, a la acción. Eh, los activistas se comenzaron a reunir en junio, julio, agosto, todas las semanas, para crear eh, la Asamblea General, que comenzó el 17 de de septiembre eh, más que todo eh, los, los participantes son eh, activistas eh, que han estado al, al tanto de, de la lucha desde hace mucho tiempo eh, se han sumado estudiantes se han sumado eh, las uniones se han sumado grupos de base eh, se han sumado eh, todo aquel que está indignado como dicen los hermanos españoles ¿no? ante esta ante esta eh, Esta lucha no en contra del 1% del mundo que está destruyendo la raza humana y el planeta. El epicentro no ha sido solo Wall Street, sino también se ha extendido a otras partes. ¿Cómo ha sido esta reproducción del movimiento en otros estados allá en Estados Unidos? Oh, eh, muy correcto. El, el movimiento no comenzó en Wall Street. Eso viene mucho antes. ¿no? Eh, recientemente podríamos diagramar eh, que comenzó en Túnez y se fue a, Egip a Egipto. Y después siguió por Wisconsin y llegó a Londres Y a Grecia y a España um, Y después eh, nos hemos unido Nosotros acá en, en Wall Street Entonces este Y desde Wall Street sí, se, ha extendido, se ha extendido muy rápidamente A, a muchas metrópoles eh, eh, Estadounidenses ¿no? Como Chicago, Los Ángeles, Oakland Detroit, Miami o sea Todas las ciudades principales Ya tienen una ocupación Y ya tienen una asamblea general Y dentro de esas ciudades también hay asambleas en, en los barrios Uh, inclusive acá en Nueva York, eh, muchos de los diálogos con los hermanos y hermanas españoles que han venido a, a intercambiar eh, experiencias, eh, la, una de las preocupaciones era esa, ¿no? que, que la Plaza de la Libertad allá en Park, en Wall Street se nos hizo muy chicas inmediatamente y que el trabajo tendría que, tendría que extenderse inmediatamente a los barrios y eso ya está sucediendo. Yo como eh, alguien que vive en Brooklyn, ya ya ya estamos eh, ya hemos organizado asambleas generales en Brooklyn, ya han habido dos o tres, ya hay subcomités en Brooklyn y obviamente apenas pueda, yo ya quiero dejar de ir a Manhattan ¿no? y quedarme acá en Brooklyn a organizar de una manera más local. Es muy interesante este proceso que también está ocurriendo aquí en el Estado español, en Barcelona, en Madrid. Se ha reproducido ya las asambleas hacia los barrios, hacia los colectivos, en las calles. Coméntanos un poco más sobre eh, la, la coordinación de las asambleas. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Cuál es la dinámica de estas asambleas? Sí, son muy autónomas, son muy autónomas y eh, eso... Eso, la Asamblea General en Wall Street es grande ¿no? y es autónoma, es una asamblea de, de democracia directa. Eh, en estos momentos yo puedo hablar más que todo de la Asamblea General en Brooklyn. ¿no? Eh, no sé mucho de las de Chicago, de las de Oakland, me imagino que son similares en el proceso. Uh, una de las discusiones eh, primordiales en, en Brooklyn ahora es eso, de la autonomía. No, que si, no, no se quiere ser solamente un, una rama más De, no, de, de, eh, que, que viene de Wall Street si, si bien Wall Street nos ha inspirado a todos a, a salir a las calles a ocupar y a conocernos entre todos nosotros, eh, la gente de Brooklyn por ejemplo, no tiene sus propias sus, propios, sus propias experiencias y vamos a crear la lucha juntos eh, basado en eso obviamente la coordinación eh, con Wall Street y con las, otros, las otras ocupaciones eh, nacionales y del mundo, eh, tiene que ser viable y constante Sin embargo, el enfoque es autónomo, ¿no?, de la autogestión y de la lucha local. Una pregunta, Mariano. En este sentido sabemos que, bueno, el inglés funciona como lengua franca también, como lengua general, lengua estándar, pero eh, en un eh, estado, en un país, en una ciudad tan multicultural, eh, ¿hay algo que puedas comentar sobre esto? En el caso de las sí, asambleas, de... el uso de, de diversas lenguas. Muy, muy cierto. Eh, inclusive, el, el grupo de eh, Occupy Wall Street en español, que se creó hace ya como tres, cuatro semanas, eh, inicialmente era un grupo de traducción, ¿no?, o de información en español. Inmediatamente, por la gran cantidad de latinos en, en Nueva York y en Estados Unidos en general, eh, ese ese grupo ya se ha, ido se ha ido transformando en un espacio de diálogo en español, ¿no?, y ahora no solamente no, no solamente traducción que también sigue adelante pero es un, es un espacio de diálogo en español no, eh, que viene de las experiencias de los latinos que viven en Nueva York y ya hay subcomités creados inclusive hay un subcomité por ejemplo que se llama el Grupo Latinoamericano dentro del grupo de de, de Occupy Wall Street en español hay un subcomité que se llama Grupo Latinoamericano y este grupo específicamente su misión es de conectar las luchas latinoamericanas ¿no? Con, el, con lo que está pasando acá en Nueva York, por ejemplo, y en Estados Unidos. Entonces, lo que se quiere inmediatamente es diversificar la Asamblea General. ¿no? Eh, el grupo de españoles está trabajando muy cerca con lo que se llama el grupo de la gente de color. Ese término se, se, se usó, eh, se comenzó hace como 40 años en Estados Unidos, para eh, reenforzar el trabajo de la lucha dentro de las comunidades de color. ¿no? Entre comillas, o sea, cualquier comunidad que se vea op eh, oprimida eh, eh, por, este, antiguos, eh, antiguas dinámicas raciales, ¿no? Entonces, dentro de, de Wall Street también hay un, un grupo que se llama el grupo de la gente de color y también ese grupo trata de diversificar esta lucha y llegar a las comunidades, ¿no? En Nueva York, que se ven, pues no, más afectadas por el 1%, por los ataques del 1%. Como latinos en Nueva York <coughs> necesitamos un espacio en el cual Nuestras discusiones se, eh, eh, nazcan de las experiencias ¿no? de, los, de los latinos en Nueva York. ¿no? Entonces, por eso que es muy importante diversificar, no solamente traducir lo que está pasando, sino crear diálogos en diferentes idiomas y con diferentes culturas dentro de la ciudad. Mariano, y en el caso de Europa, en Madrid y Barcelona, por ejemplo, el Estado español ha sido también fundamental en el movimiento que está ocurriendo, el caso, por ejemplo, del 15 de octubre pasado, que fue una movilización ya global, ¿existen vasos comunicantes entre el movimiento donde estás tú con el caso de Madrid o Barcelona, por ejemplo, de relaciones específicas de trabajo en medios de comunicación o en otros aspectos? Yo creo que sí, eh, el, el grupo de alcance de la Asamblea General tiene que tener vínculos con, con, con los hermanos y hermanas de España, de España por ejemplo. Eh, yo no estoy en el grupo de alcance, pero eso es lo que yo atino a, a pensar. Eh, si no hay eh, una conexión oficial, por decirlo así, porque todo lo que es oficial está entre comillas, ¿no? porque esto es de la autogestión. Entonces, eh, yo sé que hay conexiones Eh, humanas entre lo que está pasando en, en, en Madrid, en Barcelona, en España y lo que está pasando en Nueva York lo sé porque lo escucho todos los días en la plaza y escucho a los hermanos españoles hablando de eso y recambiando ideas e emails con lo que está pasando en España aparte, eh, ya eh, la autogestión eh, del activismo en sí, no tiene que esperar por, un, por una conexión oficial no o por un diálogo oficial o sea, las conexiones son humanas, más que nada y, y eso para mí es lo, lo primordial ¿no? Mariano, una última pregunta. Eh, ¿Cuál es la influencia del zapatismo en el movimiento ahí en Nueva York y qué otros tipos de influencias tienen? Mencionamos el zapatismo porque sabemos que eh, de México para Estados Unidos sí que ha tenido bastantes repercusiones, pero en este caso en particular eh, ¿notas algún tipo de influencia directa del movimiento zapatista sí, ¿O yo, de creo otras? Sí, la, yo creo que sí, la, la, muchos activistas eh, de acá, estadounidenses... Eh, Tienen eh, el, el más alto grado de respeto con la lucha zapatista. De, de hecho, el, el proceso de consenso ¿no? tiene raíces muy muy hondas eh, en, en la cultura indígena. ¿no? Eh, se sabe ya históricamente que la, la, la fundación de las colonias eh, británicas acá en Estados Unidos eh, fueron formadas en parte eh, por la investigación que hizo George Washington y su gente con la, con, con la Confederación Iroquí. ¿no? De, de las naciones indígenas de, de esta parte del continente. El movimiento zapatista usa, usa el, el proceso de consenso, y ese mismo proceso es el que se está implementando hoy en día en Wall Street, y en Brooklyn, y en todas las ocupaciones de Estados Unidos. Eh, inclusive esta semana, el movimiento por justicia del barrio, una organización de muchos años, eh, eh, que, que hace trabajo directo con los hermanos zapatistas, acá en Nueva York, y, y trata de crear... Eh, trata de eh, crear conexiones entre eh, las luchas neoyorquinas y las luchas allá en México <ríe> ya se han manifestado y se han unido a la causa, han creado un campamento también, un campamento eh, por decirlo así, virtual no eh, zapatista acá en Nueva York y estuvieron en la plaza el miércoles hicieron el anuncio y, y fueron muy, bien, muy bienvenidos Bueno Mariano, pues muchísimas gracias por conectarte con nosotros vamos a despedir esta columna de Zapateando con un audio que nos manda eh, justamente este equipo de comunicación Zapateando, que proviene de Radio Pozol, que es un mensaje, fíjate toda esta intercomunicación, un mensaje que envían hasta Jalapa, Veracruz, donde también hubo una acampada el pasado 15 de octubre, el día de la movilización global contra el capitalismo, este movimiento de indignados a nivel global. Con esto nos vamos a despedir. Mariano, agradecemos que hayas estado con nosotros y estamos pendientes para otras conexiones nos despedimos muchísimas gracias gracias a ustedes y gracias por la oportunidad un abrazo fuerte un abrazo Mariano Muñoz activista del movimiento Ocupo Wall Street en español que forma parte de una comisión dentro de la Asamblea General vamos con el audio de Radio Cosol gracias nosotros decimos no al miedo no al miedo de decir al miedo de hacer al miedo de hacer El colonialismo visible prohíbe decir, prohíbe hacer, prohíbe ser El colonialismo invisible, más eficaz, nos convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser El miedo se disfraza de realismo, para que la realidad no sea irreal Nos dicen los ideólogos de la impotencia, la moral ha de ser inmoral Ante la indignidad, ante la miseria Ante la mentira, no tenemos más remedio que la resignación. A lo sumo, podemos aspirar a convertirnos en prisioneros de buena conducta, capaces de pagar puntualmente los intereses de una descomunal deuda externa contraída para financiar el lujo que nos humilla y el garrote que nos golpea. Y en este cuadro de cosas, Nosotros decimos no a la neutralidad de la palabra humana. Decimos no a quienes nos invitan a lavarnos las manos ante las cotidianas crucifixiones que ocurren a nuestro alrededor. Ocurre que nosotros decimos no. Y diciendo no, estamos diciendo sí. Diciendo no a las dictaduras y no a las dictaduras disfrazadas de democracia, Nosotros estamos diciendo sí a la lucha por la democracia verdadera, que a nadie negará el pan ni la palabra y que será hermosa y peligrosa como un poema de Neruda o una canción de Violeta. Y diciendo no al triste encanto del desencanto, nosotros estamos diciendo sí a la esperanza, la esperanza hambrienta y loca y amante y amada. Eduardo Galeano. Desde la tupsla de abajo, enviamos un saludo combativo a los compañeros en resistencia en Jalapa, Veracruz, México. o oh, miña, miña Porque nuestra palabra es nuestra arma. Radio puso. Oh miña Casuera, miña, mi niña, miña flamenga, miña niña, oh, mi niña, miña que. c'est toi qui fait battre mon cœur c'est toi qui me donne la joie c'est toi qui fait mon bonheur c'est toi qui m'apporte la joie c'est toi qui fait battre mon cœur c'est toi qui me donne la joie c'est toi qui fait à mon bonheur c'est toi Qui m'a brûlé la joie, j'ai connu de filles, plus ou moins jolies, mais ah. c'est qu'une fille n'avait tout déclin. Il y en a des belles, il y en a des tas, ah. mais de filles comme toi, il n'y a ne pas cette joie. J'ai qu'un lieu de fille, plus moins jolie, mais c'est qu'une fille, ne veut ton éclat, il n'y en a rien. Il y en a de ta comme toi, il n'y en a pas ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el verso? C'est toi qui fais battre mon cœur Pues muy bien, aquí agradeciendo A Silver Lining, no, Lining, Lining Lining, equivocándonos con el nombre Por estar con nosotros aquí Las dos horas, casi dos horas De Nómada tópico En Radio Contrabanda Un mensajito de final Nos vamos despidiendo de los fabulosos músicos Que tuvimos aquí en cabina Muchas gracias, Juana eh, Solamente agradecer a toda Radio Contrabanda eh, Por esta invitación Por este espacio Y recordar que nos busquen en Facebook como Silver Lining, en MySpace como Silver Lining Swing, y bueno, en el correo si nos quieren enviar, silverliningswing.com y recordarles que el 18 de noviembre estaremos en Teatro Porta 4 en la Plaza de la Virreina, en Gracia. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. A, gracias a vosotros por, por estar aquí y espero que no es la, la, la última vez, ¿no? No, ¿Qué? sin duda de hecho a las 8 en el próximo programa estaremos también van a estar aquí con nosotros, pues muchísimas gracias por vuestra solidaridad y por vuestra no eh, buena buena vibra aquí en, en el programa de Nómadas sin Tópico. vamos ahora con Gabo que, que está ahí creo que por las Islas Canarias si no me equivoco pero antes de ir con Gabo vamos a enviar un mensaje de parte de Zapateando para la Asamblea de Sundiandir Jalapeña, organizadores de la acampada del fin de semana pasada y quienes continúan con una asamblea universitarias y recuperación de espacios públicos de la capital veracruzana. Eh, vamos ahora con Gabo a ver si está conectado y si nos escucha. Gabo, Gabo. Estamos ahí conectando con, con él. Gabi, ¿nos escuchas? Sí. Gabi, ¿nos Estoy escuchas? Por, por, por, por Estamos en directo. Buenas tardes de todo el mundo. Hola compañeros, compañeras eh, Saludos a los compañeros de CiberLinning Swing Que han venido hoy a, a encantarnos con su música de swing Sabroso, en su trabajo sintópico eh, Aquí con ustedes, Gabo Hoy eh, les compartiré una breve reseña Del primer congreso iberoamericano De masculinidades y equidad Que se dio el pasado 7 y 8 de octubre eh, Por una organización de hombres igualitarios Que fue todo... Una, un evento interesantísimo De compartir experiencias Y metodologías Y pues, poner líneas en común eh, Los hombres que están en la lucha En contra de la desigualdad Y la violencia machista Y bueno, aparte de esta breve reseña Que les comparto esta semana También eh, quisiera compartirles una breve, Un breve escrito prosaico eh, De reflexión De esta movida De la los hombres igualitarios. Bueno, que me inspiré bastante con este congreso y bueno, pues este va a ser el aporte de cinturones corporativos esta semana para nómada sintópico. Eh, bueno, saludarles, agradecerles, eh, estar aquí siempre con amor, compañeros y compañeras. Y y bien, pues pongan el, los audios y espero que les gusten.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 CIME 2011, Barcelona, 7 y 8 de octubre Primer Congreso Iberoamericano de Masculinidades y Equidad Organizado por la Asociación de Hombres Igualitarios y por la Equidad de Barcelona Se encuentra multitud de organizaciones de hombres igualitarios procedentes de todo el Estado De Barcelona, de Madrid, Sevilla, Canarias, País Vasco, Murcia, entre otros Así como de otros países Italia, Portugal, Brasil, México... El Congreso empieza con una conferencia de Rowling Connell, Masculinidades y Justicia de Género, una red mundial. A continuación, eh, durante los dos días hubieron diferentes paneles de investigación y debate. Durante este encuentro se abrieron varios espacios de reflexión e investigación, teórico-prácticas. Por un lado, los paneles de debate, también talleres de sensibilización, de búsqueda de otra masculinidad. Así como reuniones entre entidades para compartir experiencias y mejorar las metodologías. En estos espacios se trataron temas como la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. También hubo sobre la búsqueda de referentes históricos de otras masculinidades que no implicaron violencia. Sobre la coeducación y sobre la paternidad. También tuvimos algún panel para hacer eh, una revisión de la situación actual de las políticas públicas y la intervención con hombres ante la violencia marxista talleres y muchos encuentros y muchos momentos gratos. Para el cierre hubo una conferencia ofrecida por Stefano Ciccone, más Chile Plurale, esta asociación de Italia, y habló sobre los hombres frente al cambio entre el poder y la libertad. Asimismo, durante el Congreso hubieron espacios participativos en los cuales se pudieron compartir experiencias, metodologías, puntos en común entre organizaciones y creación de redes para la cooperación, De modo, se elaboró un documento llamado la Agenda de los Hombres por la Igualdad. En este documento se detallan puntos en común, como los que vienen a continuación. Rechazo del ejercicio del poder patriarcal y renuncia de los privilegios que de él se derivan. Denuncia de toda forma de violencia machista en pro de los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Responsabilidad de los hombres en su propio cuidado y corresponsabilidad en el cuidado de personas dependientes y ancianas. Paternidad activa y responsable, equitativa. Coeducación y desarrollo de la comunidad educativa para prevenir conductas disruptivas, el maltrato o las actitudes machistas. Lenguaje igualitario, que no represente o sostenga un modelo machista. Reconocimiento de diferentes formas de ser hombre, con pleno derecho y defensa de las personas en contra de la patologización y la homofobia. Revisión de la sexualidad masculina basada en el dominio, para disfrutar de una sexualidad libre, respetuosa y consentida. Propiciar la mejora de la salud física y emocional de los hombres, y similizando los costes de las formas dañinas de ser hombre. Bueno, esos fueron algunos de los temas que se trataron en este primer congreso benéficano, que sirvió para encontrarse en muchos grupos de hombres y organizaciones, eh, hombres igualitarios, para poner en común nuestro trabajo, para establecer líneas a seguir en un futuro para cambiar un poco este mundo para mejor. mercado nos oprime a todas. Durante el embarazo hay un periodo de la gestación en que la criatura no es ni varón ni hembra. El sexo es una casualidad caprichosa de la naturaleza. Cuando empezó el desarrollo físico diferente de los órganos genitales, pero aparte de las diferencias biológicas, cada ser humano tiene un gran potencial que depende de su desarrollo vital. El mismo potencial tiene cualquier persona con dos manos de lavar los platos. Entonces, ¿por qué se atribuye ese cuidado a la mayoría de las mujeres? ¿Por poder? ¿Podría Humphrey Bogart admitir que sufre y se retuerce de rabia por una idea romántica basada en someter a la mujer y que beber alcohol no es adecuado para su salud? La personalidad se forja y moldea por las cosas que nos pasan durante la vida. Los modelos que tomamos son parte de esta cultura que nos rodea y que reproduce ideologías por efecto de la costumbre, la tradición, por el efecto de sometimiento de la presión de la mayoría. El cambio depende de cada ser humano, de su educación, de sus redes sociales reales o virtuales. Sea como sea, A lo largo de nuestras vidas las personas nos formamos, desde pequeños aprendemos a asumir unos roles u otros, a juzgar a los demás por nuestro rasante, a ver el mundo de alguna manera, a veces excluyente. Dependiendo de la familia y las características del ambiente, cada ser humano construye un modo de ver el mundo, de tomar partido por un modo de vida y de hacerse valer en él. El pensamiento conservador se fundamenta en juicios de valor totalitarios los prejuicios, los estereotipos, los dogmas, ideas preconcebidas que ponen barreras a la comunicación humana, juzgar antes de conocer, atribuir unos roles por su género a una persona o colectivo. Por ejemplo, no sabe conducir, es una mujer. Esto es absolutamente falso. Sin embargo, es un tópico recurrente entre muchos hombres y mujeres que lo asimilan. El poder de los estereotipos va cerrando el abanico de posibilidades de llegar a ser para ser uno o una misma, aceptarme tal como soy, poder desarrollarme en libertad como ser humano pleno. Pero los estereotipos son una coacción de la cultura, de algunas costumbres, que obligan de manera implícita a someterse al patrón, negando la diversidad individual y colectiva. La cultura hegemónica, esa que domina, es la que pone los medios para hacer prevalecer esa relación desigual entre las dos únicas posibilidades de ser, hombres o mujeres. Es la maquinaria que trabaja incesante para que se reproduzcan las mismas relaciones de poder entre la sociedad. Una sociedad de clases que discrimina a los extranjeros y despre desprecia a las mujeres. Es la cultura que pone las bases para mantener una estructura a la que se amolda perfectamente, el patriarcado. Patriarcado es una estructura de poder rígida que establece los niveles de poder, la división sexual del trabajo y el control social desde la óptica del género a cada cual lo suyo, que diría un obispo. Desde los valores más nefastos de la masculinidad, tales como el poder, la fuerza bruta, la inteligencia competitiva, el egoísmo, la apología de los símbolos del poder fálico, se imponen en todas las relaciones humanas los imperativos de ese poder cuya naturaleza remite a la esencia más animal del ser humano. Al menos en la Europa Occidental, Durante los últimos 100 años hemos asistido a los levantamientos de mujeres en rebeldía ante la opresión machista patriarcal. La mitad de la población, al menos en potencia, no ha sido suficiente para concienciar al otro total de la población. El movimiento feminista ha aprendido a superar esa dualidad, tomando la palabra y la acción para transformar la realidad que oprime y somete. Oprimidas que levantaron la cabeza para aprender a desaprender lo mal aprendido de ser mujer, para aprender a ser sí mismas y desarrollarse como personas libres. Todavía vivimos en un mundo donde la opresión machista es vivida como una consecuencia de la culpa o el pecado original, admitida de manera victimista por un lado, o de la opresión por el otro lado. En pleno siglo XXI todavía aguantamos una triple lacra, de fondo estructuras rígidas de poder que reproducen un solo tipo de relación entre los seres humanos, y unos cánones de comportamiento. En una dimensión intermedia, las costumbres, los rituales y las identidades que moldean por medio de la cultura a los seres humanos. Y por último, la violencia directa, cotidiana, el maltrato físico o psicológico por razones de dogma obligatorio o de tabú prohibitivo. Pese que hay muchas mujeres que encuentran el camino para desandar el camino que las llevó al sometimiento, todavía hay mucho trabajo pendiente con la mayoría de los hombres del Estado español y en gran parte de este planeta. Este está en el imaginario colectivo de muchos hombres pensar que si se involucran en la causa feminista, ella implicará solamente la pérdida de privilegios que les hacen gozar de un estatus cómodo. Como por ejemplo, cuando se pretende contratar a alguien en un puesto directivo y se elige a un varón antes que a una mujer por motivos arbitrarios, más que ver con prejuicios relacionados con el género. ...que con las capacidades reales profesionales de ambas personas. Además, si un varón muestra signos de debilidad... ...se le da el trato de menor estatus... ...y se le llega a comparar con una mujer. ¿Por qué? Es una cuestión de poder y de conservación de ese poder. La escala del poder patriarcal está coronada por el varón blanco rico y con dinero. Estos son los atributos predominantes. Luego vienen otros varones, más abajo el niño y abajo de todos está la pirámide, las mujeres, las niñas y en el final de la fila todas aquellas personas que decidieron salir de la norma establecida homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero o transexuales nadie escapa a la opresión del patriarcado la opresión es un tipo de relación que hace dependientes a todas y todos quienes hacen parte de la dinámica por pasiva o por activa quien oprime también es víctima de su juego ya que se somete a unos valores contra valores que le obligan a moldearse a su propia quimera. A quien adopte la identidad masculina dominante también le atormenta el tener que someter su imagen a la estética dominante, la obligación de mantener una actitud psicológica acorde a la idea de Superman, el sufrimiento de no reconocer sus propias emociones y el veto a dejarse llevar a la búsqueda personal y el desarrollo como persona. Ni tan siquiera es voluntad de estas líneas mostrar a una víctima en quien somete la voluntad ajena a su propio beneficio. Pero en cuanto tratamos de relaciones de dependencia, las dos partes pierden, o si, o si no, se beneficia solo una de ellas. Las relaciones pueden ser de otro modo. Es responsabilidad de todos y de todas de cambiar para cambiar el mundo, la política y hasta las relaciones económicas. Los hombres igualitarios, Aquellos que han tomado el camino de la contracorriente sentimos la opresión en el camino del desaprender. Sin embargo, tras el umbral inicial del miedo a perder unos privilegios, en realidad se abren las puertas al campo, al vergel de posibilidades de aprender multitud de formas nuevas de ser yo mismo, conduciéndome con respeto y la sabiduría de quien admira la vida en su máxima expresión. Siempre ha habido personas vanguardistas o revolucionarias. La realidad machista cambiará por la fuerza de la creatividad. Está siendo algo nuevo en los submarinos. Pues ahí estaba la columna de nuestro queridísimo Gabo, Gabo. Las últimas palabras. Adelante, vamos a despedirnos. Bueno, pues desearos que seáis felices, todos y todas, que encontréis ese camino hacia la creatividad, hacia el descubrimiento personal y de las maravillas que nos ofrece compartir con otros seres humanos en este mundo, que puede ser maravilloso, depende de nosotros y de nosotras. Y bueno, pues nada más que despedirnos personalmente hasta el próximo programa, desde la distancia, se os quiere mucho. Y esto es un gran trabajo adelante compas Gracias Gabo Pues aquí nos despedimos en la recta final De Nómada Sin Tópico. Queremos enviar un saludo especial a Zapateando A Javier y a Salia, Que lamentablemente no pudieron estar en directo Pero fueron los encargados de esta Llamada enlace directo Hasta Nueva York con Mariano Muñoz A quien le enviamos un saludo muy grande también Queremos enviar un saludo a la Que Huelga, donde se retransmite Nómada Sintópico todos los martes allá en el Distrito Federal, en Ciudad Universitaria. Nos vamos despidiendo, les habla César Muna. Pues muchas gracias por habernos escuchado, aquí desde Contrabanda, Nómada Sintópico. Acuérdense que tenemos un correo electrónico, es nómada arroba gmail punto com, si nos quieren retroalimentar. Y un saludo también ahora a toda la gente que está ahí eh, concentrada en, en Plaza Cataluña, que tiene una asamblea general ahora para tomar decisiones de eh, lo que se está haciendo en las asambleas de barrio. Ojalá y todo esté saliendo bien por allá y que se tomen decisiones pertinentes sobre las futuras acciones. Elena. Eh, muy buenas tardes, nos despedimos y no sin antes recordar que el día 12 de noviembre tenemos una cafeta muy importante de nómada sin tópico, eh, que están todos invitados a, a partir de las ocho y media de la noche en la casa, en la casa Cambies de Sans, y donde podremos escuchar a los milongos en directo, donde podremos escuchar también a la DJ. Madame Calú. Y bien muchas más cosas también Podrán contar con la presencia De Nómada Sintópico Muchas Su programa favorito Vamos a ir con máscaras Para que no sepan qué no eh, Buenas Eh, gracias, muchas gracias por participar en este programa, por haber estar con nosotros, gracias Alex de ahí desde Budapest y las protestas que se están organizando en las calles de la bellísima capital húngara y les esperamos el 12 de noviembre para, para compartir un poco con nosotros de esta fiesta cafeta que estamos organizando en Cambias. También agradecemos al grupo Silver Lining por, por estar aquí con nosotros, estas dos horas del programa Nómada Sin Tópico y por compartir un poco de su música. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Oh, no, talking about a revolution Oh, I've standing in the welfare line Crying at the doorsteps of the zombies of salvation Wasting time in the end of all Sitting around, waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution sound Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión y la practico Y esa socia solidaria de Contrabanda FM para los movimientos sociales necesitem información alternativa Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión. Jo soy socio solidario de Contrabanda FM porque you... voy a escuchar la radio sin anuncis comerciales. Yo soy solidario de Contrabanda FM porque nosotros somos de las radios lliures la FM a todas.